Comienza la primera parte del pago de refuerzo de ANSES. La ANSES informó que a partir de hoy se concretará el pago de la primera cuota de refuerzo de ingresos a más de 7 millones de trabajadores informales, empleados de casas particulares y monotributistas A, B y sociales. El refuerzo consiste en una asistencia financiera por un total de 18.000 pesos que se abonará en dos cuotas de 9.000 cada una. La primera de ellas se pagará hoy para aquellos beneficiarios cuyo documento nacional de identidad termine en cero. Mañana cobrarán quienes tengan documentación finalizada en uno. Y las próximas semanas, el resto de las terminaciones. Realizan cortes de tránsito por obras en la estación de trenes. Desde ayer se realizan cortes y desvíos por las obras que están realizando en las inmediaciones de la estación de tren de La Plata. Las autoridades locales señalaron que extenderán hasta viernes en el horario de 9 de la noche a 5 de la mañana. También afecta a los recorridos de múltiples colectivos que llegan o parten desde la cabecera del tren Roca. Hoy se cerrará el tránsito en uno desde 42 hasta 44 de la mano de la estación, quedando abierta la franja central para la normal circulación. Y el viernes, por último, se cerrará por completo el mismo tramo de mano ascendente en la vereda de la Comisaría de la Mujer, por lo que los micros que arriben a 2 y 42 deberán girar por esta última hacia 43 para retomar su recorrido habitual. Un servicio que informa más cerca. El municipio recibió a integrantes de la Asamblea de Trabajadores de Niñez Luego de la jornada por los derechos de la niñez que se realizó el pasado 9 de mayo Frente al Palacio Municipal, autoridades municipales recibieron a una delegación del Consejo Local de Niñez Y se mostraron comprometidos en atender los reclamos que se vienen haciendo en dicha área Según informaron miembros de la Asamblea de Trabajadores de Niñez, se logró una reunión con Agustín Scotti, subsecretario de Participación Comunitaria. Allí se expuso con detalles la preocupación sobre la situación de niñez y las demandas. El municipio se comprometió a garantizar la sede de los servicios locales de Olmos y Citibel, la incorporación de altas por bajas de trabajadores de servicio local con mejores condiciones laborales y el aumento de asignaciones de trabajadores de jugotecas, entre otros puntos. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 3 grados y la máxima de 16 nos encontramos en la próxima emisión un serviciovo de la región